Hace cuatro años, en plena pandemia, pandemia, escuchasteis por primera vez Madeja Sónicoa en las ondas de la labroguita Masaspi y Ratia. Lo hicisteis con la ilusión puesta de que este grupo de locutores noveles podría traer algo fresco e interesante a tus hilos musicales. Después de tres temporadas, ya nos fuisteis denominando como Radio Chappers. Creo que es una definición ganada a pulso. Porque el tiempo del programa ha ido aumentando considerablemente <risa> durante estos tres años. Y además es curioso porque es inversamente proporcional a las cosas nuevas que tenemos que traeros. Pero aún así, ¡oh! la madeja para arriba y para abajo. Nos liamos nosotras solas con la madeja. Pero si seguís aquí, estrenando esta cuarta temporada y estáis escuchando esto, ¿será que nos empecéis a coger un poquito de cariño. la información os damos, ¿eh? Bibliografía hay. Sí, y Estáis además... Estáis aprendiendo de las artistas. En esta cuarta temporada hemos tomado medidas para solucionarlo. Como, por ejemplo... ¿Una nueva sección? Una nueva sección <risa> sin retirar <risa> nada de lo anterior. ¡Pum! ¡Pum! ¿De qué va esta nueva sección? Novedades artistas sónicas. Pues para que no se queden en el tintero, Todas estas artistas maravillosas que hemos ido nombrando es un poco como actualizar en qué están. En ¿En volver qué están? a reencontrarnos con gente querida. Que nos pasa que han sacado un álbum, un single que nos flipa y que lo encantaríamos poner, pero como ya gastamos el cromo o la esta de bomba estéreo, pues no lo podemos volver a poner. Pues vamos a ver un poco qué, qué nos traen de nuevo, ¿no? Y la sección estrella de la pasada temporada... Bonitas Condivisas, nuestro contestador automático que siguió vivo y, y, y cada vez con más adeptas a lo largo de la temporada pasada. Sí. Ay, el trabajito de edición que nos da, por cierto. Pues mantenemos, recordemos el número. A ver, apunten a fuego 612-286738. 612-2867. 7, 3, 8. Lo he dicho en otro tono y en otro ritmo, pero lo habéis entendido. Así es. Bueno, otoño. ¿Con qué otoño, vais? Otoño. Pues, como es? como era en nuestra primera maneja de...? The grass is dead, dead and burdened. Bueno, pues... Elena Tonra. Eso es. Y pues vamos a pasar de Elena Tonra... A Tejados Duralita. <risa> ¿Cómo no empezar con este grupazo en otoño? y sí. ahora ya que va despidiéndose Ahora que llueve y nos tenemos que meter a los lugares oscuros a los discos, a los baños y bajar amargamente A la nocturnidad ¿Qué mejor que empezar con... El columpio asesino Obvious oh yes. Ya no decimos que será, será No, no, ya, ya, ya, ya. Claro, porque ya sabéis que va a tocar Claro Pues... ¿Empezamos? Empezamos, ¿Empezamos? hay menos tiempo para la contemplación, para la melancolía, para la tristeza. Joder, es que sentirse mal forma parte de la vida. el día se hace enemigo, el sol se niega a entrar por la ventana. pocas cosas hay más emocionantes que estar en una banda de rock pop o lo que sea que hagan unos individuos que se quieren subidos a una furgoneta con sus sintetizadores guitarras y tambores recorriendo las carreteras allí donde les contraten Vivir sabiendo que te has salido con la tuya, logrando dar esquinazo a una vida en la que una vez te viste atrapado bajo mataderos de Uralita. Hemos tenido momentos complicados, hacíamos simpas en las gasolineras. The is... El columpi asesino Amar baja Amar gaba ¿Estás preparada para la meruralita? No lo sé, me he puesto súper nerviosa de repente. No sé si estoy preparada. Prepara para poner tu lengua áspera. Amarga baja, amarga baja. Cuarta temporada, Madejasónico. Muy fuerte y empezamos muy fuerte también, ¿eh? ¡Ja, <risa> Nadie creía en nosotras y aquí estamos resistiendo ¡Qué fuerte cuarta temporada! Mm. Un grado, un doctorado, ¿qué coño es esto? Poca gente ha aguantado tanto, ¿eh? Mm -hmm. No aguantó ni yo viendo series, ni cosas Vaquita eh... Salas no llegó a la cuarta <risa> <risa> Y bueno, como también somos muy de, de dar su tiempo a las cosas Pues empezamos ahora, en otoño, cuando ya está todo el mundo muy cansado de todo ¡Ja, <risa> ja, Pues nosotras arrancamos temporada Y sí. arrancamos con un grupo que también está muy otoñal uh -huh. Está dejando soltar Totalmente Hablamos de El Columpio Asesino sí. Hablamos de un grupo donde hoy vamos a dar especial importancia a la voz de Cristina Martínez Oh yes Pues sí, como bien decía Pepe sónico Sónicoa, eh, este pedazo de grupo suelta pedazo de carrera musical y en febrero el cuarteto Pamplonica anunciaban fin al proyecto El Columpio Asesino. No sin antes currarse un pedazo de gira por salas y luego va a seguir por festivales, esa gira amarga baja. Anta que no ha llovido, desde que empezaron... ...tenemos que ir a 1999 cuando grabaron su primera maqueta... Mm. ...y sólo un año después ganaron el Euskadi Gasteasaría... ...pero fue otro premio... ...hablamos del Villa de Bilbao, el Proyecto Demo... El que les lanzó a grabar su tercera maqueta... ...en los estudios de Radio Nacional. Vamos a recordar que era Proyecto Demo... ...porque Proyecto Demo finalizó en 2019... Y era un premio bien potente para, para los artistas nobeles que eh, bueno surgió entre colaboración de Radio 3 y, y el FIP, el Festival Internacional de Benicásim. Uno de esos premios que te ayuda pues a catapultarte o a explorar qué es sí, lo que tiene que ofrecerte la industria musical. Atención, te daba la posibilidad de participar en la edición correspondiente del FIP. Una actuación en los conciertos de Radio 3. Maravilla. Maravilla, para que te vean tus amiguis. <risa> y la realización de un videoclip. Pues ahí, efectivamente, para El Columpio fue su catapulta Totalmente. a la industria musical. Seis álbumes de estudio desde entonces, conciertos y giras, también a nivel internacional, al loro que han estado en China, en Filipinas y, y sobre todo, en México también. Lugar donde el columpio asesino es un nombre por todo lo alto. Sí, sí, sí. He escuchado muchas entrevistas allá. O sea, es como un grupo súper querido, ¿no? Sí. Pues como ya vamos escuchando en la canción que suena de fondo, sonido oscuro, punk y electrónica a la vez, experimental en ocasiones, alejado de pautas comerciales y por unas letras que... Hablan del lado reverso de la vida De lo difícil Vamos a escuchar un poquito más Manejasónico Que um, todo es o sea ese, ese positivismo pues bueno a nosotros nos gusta poner más el foco donde donde pues eso donde él parece que el sistema lo parte y en ese sentido pues bueno hablamos más de del lado reverso del, del lado más duro de la vida o más bueno es ese lado del que no se habla o se habla menos y nos gusta poner más ahí el foco y en ese sentido pues bueno son todo canciones que, que tratan proceso pues, de, de situaciones eh, por las que yo creo que de un grado mayor o menor, pues pasamos todas las personas ¿no? y y, trata, y básicamente trata las canciones tratan de eso. Cada álbum con sus singularidades y siempre buscando. La voz de Cristina no tenía la misma presencia en los primeros álbumes, se fue afianzando Y fue en el álbum La Gallina donde ya consiguió su espacio dando un mayor lirismo y un juego de contrastes maravilloso que acabó convirtiéndose en seña de identidad de la banda. Sí, total. En 2011 lo petan con el álbum Diamantes y la canción Toro, lejos del undergroundismo, se convierte en un himno. Eh, tiene 20 millones de escuchas Está versionada y remixeada Por un montón de artistas Artistas eh, jóvenes de ahora Hay con grupo Tiene una versión maravillosa de Toro Y es que sí, fue un, un boom de canción Pero tú dices que Que no fue tan en el momento. Sí, fue un boom en diferido. Uh -huh. A ver, eh, eso. No, claro, digamos que el Columpio Asesino no fue un grupo que en aquel momento la gente estuviera esperando a conocer impaciente su siguiente single. Fue una canción que fue rulando, donde casi mmm, no se sabía ni qué grupo era el que estaba detrás. Primero te sabías la canción, luego te aprendías cuál era el grupo, se fue pasando, se fue pasando y no fue un boom en y eh, que sucediera a las pocas semanas de editarse el disco sino que fue poco a poco llegando a los auriculares de cada vez más uh -huh. más oyentes uh -huh. una cosa curiosa sí, sí. el columpio asesino no lo podía creer lo que estaba sucediendo con, con toro con toro y lejos de acomodarse pues después del éxito del álbum diamantes que recordemos cinco premios min una gira de dos años Pues se encerraron. Sí. Era difícil hacer frente al reto de superar eso que empezaban a vivir. Se alejaron de las redes de internet y en el Pirineo Navarro se encerraron para preparar ballenas muertas en San Sebastián. Iban cansaditos ya, yo creo, a ese retiro al Pirineo Navarro. sí Mucha presión. Mucha presión. De hecho, ellas mismas, ¿no? la banda, dicen... Que siempre nos ha costado mucho grabar los discos por la exigencia que nos imponemos, dice Álvaro. Tenemos una manera muy bestia de experimentar y acabamos muy quemados. Arrastramos un cansancio largo. O sea, ya para el disco Ballenas en San Sebastián, pues eso. Sí, eh, ya empezamos a ver como los detalles que nos empiezan a hablar de un grupo que empieza a necesitar cierto descanso, cierta distancia. De hecho, después de Ballenas Muertas en San Sebastián, deciden dar un parón. Hmm. Ellos son colegas, en algún momento dicen que no es que sean colegas, es que ellas son Familia. una secta, sí, llegan sí. a decir. Eh, se autoprohibieron hablar de todo lo que tuviera que ver con la banda. Hmm. Pero bueno, hubo un cambio de sello, de Mushroom Pillow a Osepolita Records y... De ahí salió el último álbum Ataque Celeste. Que como ellos mismos afirman, el título del álbum simboliza la presión que se autoimponen para estar a la altura de una felicidad obligada. La propia canción Ataque Celeste cierra con el verso Yes We Can, Yes We Can, en el que van jugando con la frase, distorsionándola, deformándola, hasta que se acaba convirtiendo en un eslogan vacío. Sí, total. Es guay escuchar el final de esa canción, ¿eh? Y bueno, quizás también este este álbum, eh, Ataque Celeste, aunque la electrónica siempre ha estado muy presente, pues está de una forma más consciente y más ordenada. Quizás también podemos decir Ataque Celeste, es un, un álbum más luminoso, un sonido más abierto y muy de pista de baile. Eh, ¿Explicándolo en palabras de la propia banda? Estábamos muy fuertes y preparados para salir de gira, pero vino la pandemia... Blah, blah, blah. Y, y nos, nos frenó. frenó. Además de hacernos mucho daño a todos los niveles. El planteamiento de parar y de disolverse como banda, como vemos, ya estaba sobre la mesa. Sí. No era la primera vez que se planteaba, pero eso sí, tenían claro que había que hacerlo por todo lo grande. Sí. En una entrevista en un medio mexicano, el periodista decía... Muchas veces cuando se separan o cuando las parejas dejan de estar juntas, la manera de separarse es cortón y no me vuelvas a hablar. Sí. Y sin embargo, la manera en la que el columpio lo ha querido hacer es abrazando a la gente que les ha acompañado durante estos 30 años y hacerlo regalándoles gira por salas y gira por festivales. Sí, sí, sí sí van a estar dos años de conciertos realmente, es un regalazo, sí, sí. Así que bueno, hoy os traemos para los que no estuvisteis en la apertura de gira en el Anchoqui, ¿eh? <risa> hoy os traemos un temazo para empezar a mover esas caderas y quemar la pista de baile. Una maravilla de tema, vamos con El Columpio Asesino. Preparada. Estoy más que cansada de estar siempre esperando, estoy más que cansada de estar siempre buscando, pero hoy Me ha arrojado en marcha, en medio de mi autopista Estoy hecha pedazos, mi copa ha reventado Estamos de nuevo, un millón de gotas ha llegado a la puerta con un mismo mensaje, miedo a mi fin, mi sangre grita unos agoniza por noche sube hacia el cielo dejándome caer, voy a estar despierto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 2 8 6 7 6 2 2 8 6 7 música en Tsunai Sería muy interesante también para el chisme eh, saber si han tenido algún tipo de riff eh, con algún grupo o cantante ha eh, sido una pregunta como politica, políticamente incorrecta, de decir me cago en la puta, odio a Obelaco o me cago en J. Martina ¿De qué color me gustaría tener el pelo? Gioncho Yo te quiero responder que mi pelo ha cambiado desde que me lavo con, con mascarilla de cebolla roja. La consigo en una farmacia de Baracaldo, que es una marca un poco especial. Si quieres, escribe el número del programa y nos ponen en contacto. Agur. Karo Guitama Saspi y Ratian. Madeja sonicoa. Tejiendo madejas con <risas> hilo de tampón. <risas> vuelvo una vez más. Y vamos con capitulazo Collaborations. Claro que sí, mi querida piano ardiente. <risa> <risa> Creo que deberíamos decir capítulo remixes para ser yes, más, más, más concretas más... y esto pues es una parada imprescindible para entender el universo sonoro del Columbia asesino. Mirad lo que dice nuestra siguiente parada en torno a nuestro grupo estambre. Trabajar para El Columpio Asesino siempre es un placer, por la amistad que nos une y por la calidad de su música. Estas palabras tan bonitas se las ha dirigido el músico, productor y DJ David Cano. Oh, yes. La mezcla, la combinación de David Cano y El Columpio Asesino es siempre una apuesta perfecta. Vamos a hacer un pequeño repasito. Algunos de los hitazos que han creado la fusión de ambos talentos. Es que fíjate lo que te voy a decir, Anesónico. Cuéntame, cuéntame. Creo que hay veces que nos viene a la mente el columpio asesino y hay una parte que nos viene ya esa fusión que han hecho con David Cano. Esas versiones tan de discotecón, sí, ¿no? Del... tan bailables, tan sonorizadas... Sí. Y el columpio asesino tiene eso, pero es mucho más y quizá nos quedamos solo con esa parte más de lo ya, que crea David ya, Cano. Ya, ya, Vamos a darle. Pues como por ejemplo, David Cano con el columpio en Preparada. Mi piel se ha tragado, todas mis cicatrices, me ha arrojado en marcha en medio de mi autopista. Estoy hecha pedazos, mi copa ha Berlumpio, con David Cano, Ballenas Muertas en San Sebastián. Un ferry a la deriva sin capitán Ballenas muertas en San Sebastián Un coche bomba estalla en Moscú Un supermercado tris Venezia festa David Cano remixea a El columpio asesino en toro. Uranilla, ciudad, no caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos, no nos gusta como huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche, nos vamos a dormir, no quiere reproche. Vemos que el columpio no le deja a David Cano cualquier canción para ser remixeada. No, no, claramente han sido todos hitazos. O sea, no es la canción underground del primer disco. <risa> que, por cierto, estamos escuchando otro remix de fondo. Estamos con Sirenas de Mediodía. que ¿Quién lo hizo, Nesónicoa? <risa> Esto sí que es undergroundismo. Swingelman. Que tiene, mmm, bueno, pues menos escuchas que David Cano. <risa> Las horas desbordadas por cualquier lugar Siempre matando el tiempo Y el tiempo me ha aplastado sin piedad Me pongo maraca loca escuchando esto <risa> Bueno, esa confianza del columpio con David Cano No es algo exclusivo del columpio Otros grandes estandartes de la escena estatal También han confiado en David Para aumentar... Esa sonoridad es impacto de canciones que ya eran himnos consagrados previos a que David los tocara. Total, hablamos por ejemplo de Dorian que les prestó Los amigos que perdí. En el caso de Sinova, David Cano remixió Viajero. En el caso de Viva Suecia, ¿a dónde ir? Y más allá del mundo remixes, hay que hablar de David Kano, por esos grupos en los que ha formado parte, ha sido parte integrante. Uh -huh. Como por ejemplo, Sh Soul Sugar, junto a la cantante y actriz Rebeca Jiménez. Estuvo en Cracovia, <risa> Se me ha loca. con Vinila von Bismarck. Y sobre todo, Psycho. Confusion. <risa> uno de los proyectos que más repercusión ha tenido a nivel estatal y que por cierto, esto repasando en un inicio Cycle era un proyecto unipersonal del propio ah, David, luego ya se fue rodeando de toda su peña vale vale con 5 álbumes en el mercado, 15 años de trayectoria más de 800 conciertos realizados y multitud de premios como por ejemplo en 2006 le dieron el ojo crítico de Radio Nacional En 2019, este premio que tanto nombramos aquí, premio NIMH. Eh, Vicius, en el mismo año. Pop-Eye, en 2019. Confusion. Wow No vamos a poner Confusion, porque algo nos ha hecho pensar. ¿Qué estaba pasando en 2019 sí. para que Cycle se llevaba premios de esta categoría? Pues sí, es verdad que yo me quedo un poco en el confusion, pero aquí pepe Pepesónico ha hecho eso un trabajo de indagación y de hecho os vamos a poner un sencillo de su disco Electric de 2018. ¿Qué fue este disco que les llevó a tocar las mieles de la crítica, a revalidarse más de 10 años después con un grupo que tiene mucho que aportar a la música electrónica y nada más nada menos que ganaron el Min al Mejor Álbum de Música Electrónica? Sí. <risa> Pues maravilla haber hecho esa indagación después de 2006 que yo igual me quedé ahí, ¿no? <risa> pues, pues hoy os vamos a poner un tema de Cycle Three Little Pigs. So i sigh Who's we'll Saurogeita Masaspi y Ratian Madeja Sónicoa Necesito un buen azote, pero mientras me llega, vamos a seguir tirando esta madeja. Bueno, bueno, ¿cómo va a ser esta madeja? Bueno, pues vamos a tirar del hilo del tiempo, de aperturas y cierres, porque el 2023, no sé si lo sabéis, pero va de eso, de aperturas y cierres, queridos. Tomen nota. Y el Colombia asesino, como ya sabéis, está de cierre con esta gira amarga-baja. Por todas las salas del estado, con mucho sol auz, ya. ¿sí? sí, nos da mucha lástima porque mm. no estuvimos en el anchoqui en Bilbo, bueno, estaba tú en bueno, pues, Sónico de vacaciones, ¿sí? yo inundado de trabajo y sin posibilidad de ver otras cosas. Luis ¿a tú cómo estabas? No me acuerdo. <risa> Imaginaos cómo estábamos. Sí. <risa> Bueno, pero va a haber parada uh -huh. en si son en el Bar La Plaza. Sí, sí, sí. Quizás ahí podemos... Bueno, ese puede ser un momentazo. Puente de Diciembre, querida sí. comunidad. Sí, en el Puente de Diciembre, en el 31 aniversario del mítico Bar La Plaza, pues se van a juntar el columpio asesino y también se van a juntar con los míticos Mantarrey. Mantarrey... Que bueno, vamos a hablar luego de otros integrantes, pero que Manta Rey, ya para seguir con la hilada, eh, ahí estuvo en Nacho Vegas y Nacho Vegas cantó toro encima del escenario del sonorama. Y ahí estuviste tú en primera fila, ¿no? Ahí no tan en primera fila, pero viviendo por todo mi cuerpo ese gran momento. <risa> Y continuando con la Helada, uh -huh. no solo se van a ver en el 31 aniversario de la plaza, no solo estuvieron con Nacho Vegas en el escenario el Sonorama, sino que ya compartieron escenario Manta Rey y El Columpio. Resulta que fue en el primer concierto que El Columpio dio en Logroño en 2010 en 2018, no, en 2006. <risas> se nota la alegría que te invade cuando pronuncias esa palabra. Ay, querido, la alegría rojana que me atraviesa. La alegría, la, la divisa La divisa <risa> <risa> Bueno, además Continuando con esta hilada También han compartido sello discográfico Astrodiscos Pero en esta parada eh, Parece que vamos a darle a Manta Ray Pero eh, vamos a tirar un poquito más del hilo Y vamos a tirar de la guitarra y voz de Manta Ray Con José Luis García Con josele Le Fanny Álvarez y josele forman El Belga En 2008. Sí. Mientras José le va soltando esas guitarras post rockeras de mantarray sale el primer álbum de Le Belga, en 19... el álbum, que es 1971. Como el dúo se define en su música... Dicen, nos centramos en la esencia de una canción, que para nosotros siempre es la melodía, y huimos del artificio en cualquier aspecto. Iván Pérez del estudio de grabación Terraforma en Galicia dice en un docu, sí, en un docu que hacen con una canción que, que hacen Fanny y Josele, eh, Tonada de luna llena y que yo comparto también de lo que dice Iván, eh, que Le Belga tienen una compenetración, una manera Eh, de tocar, de alimentarse el uno del otro cuando hacen música y una escucha que hacen una música con mucho espacio, menos es más. Y tuanesonicoa compartes porque además lo has vivido. Sí, lo comparto porque les le, les vi un poco en sus inicios, yo creo que era 2000. Sí, 2010 sería el Madrid en una sala de teatro, que normalmente es de teatro, entonces es un suelo de madera y ahí estaban Fanny y Josele una alfombra, ellos con la batería, guitarra y voz, y nosotros en el suelo escuchando una maravilla. Entonces ese menos es más, esa ese acompañarse y esa escucha, total. Estoy, vamos, comparto totalmente lo que opina Iván Pérez. Qué atractiva esa escenografía que comentas en eso. Mm. En Coa. Llevan ya cuatro álbumes. En plena pandemia sacaron Simetría, mm. un disco precioso donde se reafirman en ese menos es más. En Simetría hemos buscado, como dicen ellos, una manera directa de hacer sonar el amor con tres acordes y cantando una melodía universal. Muy conscientes del ritmo acelerado que marca la industria musical, intentan no ser arrastrados por ella y siguen arropándose de otros colegas y amigos Sí, de hecho, el año pasado, con el motivo del 25 aniversario de Bomberenea, sacaron un EP con cuatro canciones, Lagúnac, Pues rodeados con, con esa familia musical de Bomberenea. Hoy os traemos un tema de este álbum, Simetría... ...del que ya os estábamos hablando. El tema es Carmencita Roiz... ...que es una historia que escucharon a la tía de josele ...en una de esas noches de verano de Cotorreo a la Fresca. Y en, en sus conciertos suelen contextualizar... No, ...no sé si cuentan esto de la historia de la tía de josele ...pero sí que lo contextualizan como... Un, el corro que hacen las mujeres cuando van a las eras para contar sus historias y sus recuerdos. De hecho, la letra dice, él en el cielo y yo en la gloria estoy. Eso dice Carmencita Roiz. Vamos a escucharla. El belga... Carmencita Roiz. de lux <risa> pero qué lío, qué enredo con tanto indie español Indie español, indie español Quizás tocan las Odio Ay, Dios mío <risa> Que seguimos sin ponerlas, no paramos de cantarlas y seguimos sin ponerlas no sé, Bueno Qué, qué, es... qué les queremos hacer a las Odio <risa> Qué maravilla que, que, que las vimos en el sonorama ese sí. año, maravillosas Bueno, que nos desviamos, no Totalmente. es momento de la suya, la suya les vamos a dedicar el momentazo que se merecen. Queremos hablar de esas salas, de esos carteles, de esos festes, de esas colaboraciones que se acaba convirtiendo en cruces de caminos que nos ayudan a ir saltando de casilla en casilla, de grupo en grupo. Ay, bepesónico. El columpio asesino es uno de esos grupos con los que podríamos hacer una madeja que fuera unidad. Un directorio casi completo de toda la escena del indie estatado oh, yes. Antes hablábamos de Manta hablamos de Nacho Vegas. Y si seguimos hablando de Nachín, llegamos a otro grupo que es un cruce de caminos en sí mismo. Andábamos dando vueltas de si lo poníamos, no lo poníamos, pero aquí va. Con todas ustedes. Nuestra siguiente parada en la cuarta temporada y primera madeja de Madeja Sónica, León Venabente. Siento que no que no que no que Bueno, ánimo valientes. <risa> Vamos a, a, a seguir mezclándonos. León Venabente. Ese supergrupo integrado por músicos que ya estaban curtiditos habiendo chupado Uralita y Carretera junto a grandes como Tachenko o el ya mencionado Nachín. Decidieron que ya era momento de crear algo nuevo, algo propio. Y como bien dice Pepe Sónico, ¿eh? León Benavente hace referencia a ese cruce de caminos que han recorrido varias veces en sus largas jornadas de autopista un nombre que hace referencia a un cruce de caminos, es un cruce de caminos de trayectorias musicales y también de distintas geografías. Uh -huh. Sus integrantes vienen de Asturias, de Zaragoza, de Vigo, de Murcia... Desde luego no son las coordenadas lo que les ha unido. La carretera igual sí. Eso es. <risa> sí, la carretera y una vida volcada y dedicada a la música en la que siempre cabía esa posibilidad de dar un pasito más. Sin duda una de las señas de identidad de la banda son esas letras compuestas por abraham boba es a la vez la voz y los teclados de el grupo un grupo que decidió en un momento que querían dejar de ser los artistas secundarios que andaban sosteniendo al artista con mayúsculas y en singular y decidieron que era el momento en el que ellos podían ser cabezas de cartel la suma de todas esas partes han conseguido formar un todo con una entidad propia cuatro discos por los que han pasado artistas, algunas de ellas artistas sónicoas, como, como no, Mireniza, María Arnal, Eva Maral, Triángulo de Amor Bizarro... Pues bueno, podríamos hilar de forma hilada más que hilada, y requete hilada, con nuestro grupo Estambre, pero si fueran pocas las referencias que tienen en común, hay un momento uh -huh. en el que la fusión de nuestra frontwoman Con esta parada se convirtió en todo un himno de nuestra generación. <ríe> eh, Cristina participó en Ser Brigada, ese temazo con el que León Benavente cerraba su álbum debut. ¿Cuántas de vosotras no sabíais que esa mujer que hace versos a mitad de la canción de Ser Brigada es ¿La gran Cristina? Yo, la primera. De El columpio asesino. <ríe> Yo, la primera, que de hecho he flipado con la hilada. Porque al grabar la me dije, León, hombre a vente ahí, no sé por dónde hilar. Y toma, mira Pepe Sónicoa que bien ha hecho su trabajo. Luis Sónicoa tampoco sabía, cariño. <ríe> pues, ¿qué cuenta Abraham? Pues es que estaban escribiendo la canción. Eh, imaginaos un grupo recién creado, viendo que todavía no sabía qué iba a suceder con su propuesta musical escribiendo una canción que se acabaría convirtiendo en un himno a medida que la escribían decían es que esto aquí tiene que estar Cristina es que este diálogo de esta pareja de uraliteros que no paran de, del retiro a Candanchú la tuvieron que llamar y Cristina aceptó así que volvemos a escuchar a Cristina vamos con León Benamente Ser Brigada Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992 Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada Decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada Y ocurrió así Robaron un R5 y se fueron buscando el calor, llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar. y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar y ocurrió así. Ella dijo... Que... Contaré hasta tres y si en ese momento no hemos parado nada nos va a detener. ser cosa de magia cuando se transformaron en bestias, él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta, llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo, y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio, y ocurrió así, ella solía cantar cuando a él le faltaba valor, crearon su propia sinfonía y su melodía, Se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán. De La Coruña a Gibraltar De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. ¿De qué nos sirve luchar si nunca haremos historia, y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente, que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente, y ocurrió así, llegaron nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas, la gente moderna ya no era moderna sino anticuada, ¿para qué? ¿para qué poder? ¿para qué si aquí hay mucho más de lo que siempre Estat fitz Zonikoa Si el sueño se retrasaba llegar ya nos encargamos nosotras de traeroslo bien empacadito Con sus grises y sus ocres y sus oscuridades uraliteras Totalmente Bueno hemos elegido un poco de ataque celeste que es quizás más luminoso Quizás, quizás. Efectivamente de, de, dentro del abanico de luminosidad que había dentro de ese pantén Hemos elegido lo más luminoso última parada nesónico sí y en la tercera temporada aquí en este en esta madejano nos ha sido muy posible meter referencias cinematográficas es verdad pero sí, hemos empezado. Ah, lo haremos, no te preocupes. Sí. Algo que sí que hacíamos es que en la última parada de la madeja... Sí, sobre todo cuando tocaba a última parada. <risa> eh, y hacia... nos encontramos con hiladas de salto mortal sí. que favorecían dar visibilidad a... a... las artistas emergentes, a las jovenzuelas que las están putopetando. Y esta vez cumplimos perfectamente con lo prometido porque mm -hmm. cerramos con... Sego. Sí. Cuarteto madrileta que han tomado el nombre de un personaje de la serie Kim Possible. Que yo tampoco sabía qué serie era. No tengo la animación. misma idea. No, yo tampoco. ¿Es animación? Es de animación. Ay, ah, cuéntame más. Sí, es de animación. Y la protagonista, Sego, es un personaje femenino con chulería, descaro y siempre cabreada con su jefe todo el rato, todo el rato. Y bueno, creo que tiene <ríe> mucho que ver con las cuatro componentes de de sego, que en una entrevista les preguntaban así que si definieran en una frasecita, así natural, fresca, cómo se definían ellas. Y salieron descripciones como al lorete. Una mezcla 50-50 entre cinismo e hipersensibilidad, hipersensibilidad, perdón. Lloro con todo varias veces al día. Dulce, cute, mona pero por dentro un látigo y las pecas me las pinto. Como si Burbuja de las Supernenas fuera un sicario, muy maja, pero te clavo una navaja. Como una patata frita, dura por fuera, blanda por dentro y si la muerdes, cruje. maravillosas es ese o sea, grado de autoconocimiento, desde parece... luego tímidas y apocadas, <risa> no. no hubiera dicho yo que son las componentes de Xego. Y claro está Que la música que le sale de forma natural Pues es una mezcla de punk Con buenas dosis de pop Y con rock, y con electrónica Y con mucha energía, y con letras Canela fina ¿Tú te acuerdas, Anesónico, que yo fue como las conocí En Reputa, el álbum de Zahara Hicieron con ella La versión De Marichane Impresionante Ya, las ¿la has nombrado antes, tendría que verlo Porque no sé si en su momento las vi que tú sí. Sí. Y el yo estaba ahí, le añadieron unos cuantos versitos a la canción. Mm. Bueno, contamos un poquito cómo iniciaron Maite y Raquel. Fueron compañeras de piso durante la cuarentena, estamos. Sí, te muy presente. Cuarta la... temporada y, ya y, y, y, seguimos y seguimos con la pandemia para arriba y para abajo. nosotras empezamos en la pandemia, Peña. Claro que sí. Sí, sí. Ahí, en la cuarentena. En saltándonos fin. los horarios. Ay, es verdad. Ya no me acordaba hombre Esos cruces por un amuno Ya por encima de las 10 de la noche Uy, qué bárbaras <risa> <risa> Nuestros tiempos locos <risa> A ver, que nos dispersamos, que nos dispersamos de, de, y ya de nuevo De nuevo, venga Venga Maite y Raquel Eso, compañeras de piso, tal Empezaron a explorar con sus guitarras ¿verdad? Y Se, se juntaron, juntaron es. con Irene y Aroa Vale Y bueno, como como ellas mismas contaban en una entrevista en los inicios, pues claro, al empezar, bueno ellas decían, que creo que al empezar eh, en esta etapa de pseudonormalidad, la gente se lo está tomando con más calma y está tomando el tiempo que necesita para experimentar con su sonido, creciendo, porque no hay una urgencia inmediata de salir a girar, porque la demanda es mucho menor. En cuanto piense haber demanda, de nuevo desaparecerá esa... No, de nuevo desaparecerá y volverá esa dispersión, ¿no? Ese poco darle tiempo a que sucedan las cosas. Eso pues decía esto, y me parecía muy interesante. No solo en el mundo de la música, digo no, no, no, ha sido un poco así. Sí, sí. Salir y decir, voy a conectar conmigo mismo, voy a hacer deporte, a la ya. Nada de eso. <risa> Ellas han conseguido concentrarse bien. Han creado un disco debut que pasará a la historia. Hay muchas esperanzas puestas en ella sí. de todo lo que nos tienen que ofrecer. Este año han ganado el Premio min a la mejor artista emergente. Sí. Canciones sencillos que ya hemos escuchado en super bucle. Y ese álbum, Suerte Chica. Y... Aquí la, la hilada con consejo y el columpio, que Pepe Sónica se con hilo de tampón, veo yo aquí! Bueno, a ver, la hilada también puede ser musical y a mí es verdad que el protagonismo... Que... <risa> no te ríes. El, protagonista, el protagonismo que le dan a la voz lo que cuentan, lo que narran, así, con letras potentes, guitarras, sintes... Y ese rollo canción de pista de baile, mira, mira, que se escucha de fondo. No sé si es Ego o ¿Qué? es el columpio asesino. Bueno, pues esta hilada fina <risa> es verdad que se materializa en escenario porque coincidieron en un festi el año pasado en Galicia, en Lugo. Así es. El columpio asesino y, y la Ego. De las cenizas del columpio <risa> nace el frescor el frescor. Y, y la canela fina deseo. deseo Hoy os traemos un temazo, como no puede de otra manera, os traemos a Vicente Amor, un tema en el que reflexionan sobre los falsos aliados. Ya hemos tardado en hablar de los falsos aliados. Como ellas mismas dicen, todas nos hemos cruzado con un Vicente Amor que sería el concepto de tío que tiende a querer ocupar mucho espacio, mucho espacio, mucha atención, cuando el discurso del aliado tendría que ser justo lo contrario, ceder el espacio, ceder el espacio. Alguien que está todo el rato dándote lecciones de vida, Pues diría de feminismo, puede ser de diversidad sexual o de la uh -huh. situación que viven las personas racializadas, cuando seguramente nada de todo esto le está atravesando, pero no puede soportar no ser el escuchado. Ahí las has dado. Vicente Amor, te conocemos bien, guapo. <risa> Vamos con Xego. Vicente Amor. Odio sagritu Ha sandia, tenemos cool, que <tose> Ga -ga -ga -ga -ga -ga -ga -bon, tutti Gabón, Luis Sónicoa. Tú también has vuelto, ¿eh? Cuarta temporada. ¿Qué te parece? Pues, ¿quién le iba a decir? ¿Qué te ha parecido cómo hemos iniciado nuestra cuarta solas al día? Maravilloso. Poesía pura y dura. ¿Ah, sí? ¿Hay algún verso que nos quieres traer? Hombre, algún verso. Si, si, si os lo pasáis hablando de Uralita. Sí, los tejados duralita gobiernan la ciudad. Los baños, Amarga Baja... Siempre te gustaron largas... Bueno, Pepe Sónico, te diré que me ha encantado cuando has dicho que fueron a chupar... Uralita, a Candanchu, el Pirineo Navarro. El típico Pirineo Navarro. Yo no he dicho Kandanchu, que eso sea el Pirineo Navarro. No pongas en mi boca cosas que yo no he soltado. Yo he tenido un momento en el que me he venido arriba y, bueno, pues forma parte de las figuras metafóricas que uso para atraer a nuestra audiencia. De la misma forma que Sego lo hace auto-identificándose con una supernera que se pinta pecas, uh -huh. yo hablo duralita en Candanchu. La verdad es que son pura poesía, el columpio asesino, qué inspiración. Totalmente. Y fíjate a qué grupos nos han llevado, algunos de ellos entroncados en nuestras redes musicales sí, sí. en los últimos años. Una maneja para bailar en el salón. ¿Verdad? Sí. Confusion chum, chum, chum. Confusion. Y ser brigada, otro temazo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Eh, todo esto nos va a llevar al tutti-frutti. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que sigue vinculado? Sigue vinculado, cuarta temporada. Ma ma mantendremos esta idea de, pues, seguir hilando desde nuestra comunidad. Y... y en este caso, claro, porque la identidad de la madeja en un inicio iba a ser más euskal, euskal madeja. Y nos ha quedado más indie... Total. Bueno, así es la sociedad vasca, pues unos tiran para otro y otros tiran para otro ¡Uh! <risa> ¿Es así? ¿Y tú para dónde tiras? Bueno, pues como habíamos quedado en Euskadescena me he ido un poquito para Ipuzcoa ¡Hala! Sí Para tú has cumplido con los criterios del contrato Así es, babies <risa> Pues nada, deseando Pues empezamos Empezamos Y me digo por todo primo. Y me pongo hasta que está harto de tu dinero. Que no era muy gorda que como todo. Se jalasca. Y fantis un normal, subro en mi, el junto siempre Pepe Sonico nos íbamos a Gipuzkoa. Y queridas oyentes, si os decimos que vamos a adentrarnos en el universo de Euskal Princess, ¿qué pensáis? Seguramente cuando os habéis levantado esta mañana no os imaginabais que parte de vuestro día iba a estar dedicado a este universo. Y mucho menos si le añadimos una apuesta más allá en la que os aseguramos que vais a conocer a la lendakari vasca. Oh mamá. Y bueno, bueno, bueno, la vamos a nombrar también de otra forma y esto es cosecha propia para las oyentes fieles de Madeja Sónica. Para quienes el Tutti Frutti y número 9 con esa estrella se la gozaron cuando decía aquello de... Está confundido, le daño a la mente nunca un hombre antes le puso caliente ¿cómo os quedáis si os decimos que la vamos a nombrar como la Dani de Hernani ¡guau! Wow, pues aquí <risa> hago la, la prueba de que cuando lo has puesto, digo, efectivamente Euskal Princess es la Dani de Arnani. bueno, esto lo tienes que decir, Euskal Princess si nos oyes en algún momento, nos lo tienes que decir a ver qué te parece, si no te gusta, lo quitamos ¿eh? de nuestros apuntes eso es, esto es un directo, un falso directo <risa> <risa> editamos el El podcast que hemos subido estamos a tu servicio bueno pues vamos allá mm. con ese universo y que no es una palabra casual porque Eusko prince se proyecta desde Hernani hasta el universo Vamos a ir presentando a esta Euskal Bomba. muy Pepe, son igual. <risa> por decir eso, te hubieran metido a la cárcel en otro momento. Bueno, que te andas metiendo con la manera con la que vivo yo este territorio, pues digo lo que yo quiero. Y ahora mismo no te meten en la cárcel, o sí, te pueden meter en la cárcel por eso y también por decir que los borbones son unos ladrones. Pues eso. Nada. Que anda que no tenemos artistas encarcelados, me cago en No vamos a ir de este estudio. <risa> vamos con esta artista joven a la que muchas de nuestras oyentes conocerán, pero otras a nada que hayan estado un poquito despistadas, a nada que hayan andado liadas su último año sin ponerse música nueva se la han perdido, porque sacó su primer single, nada más y nada menos que en 2001, y de ahí 2022, casi cuando ha dado el boom con Euskal Lamiak, su primer EP, que ahora vamos a hablar un poco de todo esto... Pues vamos a abandonar ya las heterodesignaciones y vamos a hablar de las autodesignaciones. Oh, como... Ay, Dios mío, esto me lo enseña Alicia <risa> Vamos a ver cómo se autonombra nuestra querida artista Tutti de hoy. Bueno, pues si nos metemos a su cuenta de Twitter, se autonombra como Barbie Euskadi, que lo mismo te pone una lavadora que te hace un show musical. ¿Tú y... esa Barbie la tenías? La Barbie Euskadi no. ¡Ja, <risa> Yo era de pinipón ah. Bueno, y también Esto la han nombrado sus fans Pero ya parece que le ha encantado Se ha autosumido como la lendacari de Euskadi Opa, oh, oh, y... Yes. Con un poquito más de expresividad en el rostro Que el lendacario oficial, ¿verdad? Creo que un poquito más expresiva de sus coprinces Y que la vida política sería más divertida Ay, Dios mío, imagínatela Joder. Bueno... Hablemos musicalmente Cómo ha llegado a lo que soy Bueno, seguimos con esto de eh, autodescribirse Hemos visto varias entrevistas Y dice que, bueno, ella, ella es de Sicúñaga Un barrio de Hernani y Ni idea, no lo conozco Nada, la hemos escuchado decir Que creció escuchando con el rock de Suaita Así de música en casa, ¿no? Estas referencias que nos influyen Parece escucha mucho ACDC su madre era muy de baladas en casa y su hermano de reggaetón, de reggaetón old school, dice. Yo... ¡Opaí! Oh, eh, Uscoprincess, que hermano tenías? Porque... Nos apetece conocerle. Oh, yes. De repente, se nos ha activado la noche. Pero bueno, este... Pues poco a poco fue creciendo y fue eligiendo ella lo que escuchaba y ahí nombra unos grupos bastante diversos. Algunas como artistas sónicas. Sí, porque fue en una alcarrisqueta en... La Hora del Padre eh, que ella comentaba que escuchó, por ejemplo, a Arca Oh, Bjork A Coco Roxy Esta no es artista sónica, pero habrá que explorarla Habrá que explorarla Ane sónica está diciendo desde esta que... Que, que debería ser artista sónica Que debería sónicoa. ser artista sónica Oh mamá Y bueno, pues ella sigue mucho a otras artistas como Pepe sónico Pues Benito La tiguerita Fuka Boncalso Eh, los Chimafia Claro, Lefty Bueno, pues toda esta gente que está ahí en falla Que tengo que reconocerle a Euskal princes Que no es la gente que yo suelo poner en mis salsas Así que me trae nuevos universos que descubrir Bueno, ahora hablamos de esto un poco también Porque, bueno, ahora hablamos de esto eh, Ella dice también que si metes todo esto Desde el Rock, las baladas, en una Thermomix Y lo sacas, esto es Euskal Princess Bueno, pues aquí tengo algo que decirle a Eusco Princes. <risa> a ver. Que, bueno, pues a la Thermomix la ha servido hasta ahora, pero yo a partir de ahora quiero que use un nuevo electrodoméstico. ¿Vas a hablar de la Nutribullet? Sí, porque si en la Nutribullet... <risa> Mete todos estos elementos, puedo asegurar que su segundo álbum lo tiene hecho. Bueno, yo es, es verdad que de la Nutribullet no te sale todo sin hebras, como muy finito, así como un estilo muy suave, ¿eh? sí. así muy de dembow suave. Sí, va a ser imposible separar qué es lo que viene de Arca, qué es lo que viene de Bior, qué es lo que viene de CDC, va a ser una mistura... Bueno, Eusko Princess, ya tenemos dos cosas. Que nos digas si te ha gustado la Dani de Hernani y que vengas a casa a probar la Nutribullet, por favor. <risa> bueno, vamos con estos regalazos que son sus éxitos, su música. Vamos a ver, en 2021... ¿Qué pasa con ese primer álbum? Bueno, eh, single, single, single, saca su Lendakari. single de Lendakari Y bueno, pues no se esperaba lo que iba a pasar Que fue que tuvo una repercusión Que bueno, pues eso, que no se esperaba Dice, de hecho, que llegaron a decirle en eh, Que actuara una vez eh, Y le dijeron, ¿tienes más temas para llenar el, el espacio? Y dijo, sí, ¿queréis escucharlos? Nada, con Lendakari nos vale Y nada, la contrataron ahí, habiendo escuchado sobre Lendakari oh, Y dijo, valientes sois Un poco lo que le pasaba al Columpe Asesino con Toro <ríe> la petó, la petó, claro, total <ríe> Y total, que bueno que se vino arriba, no dijo, venga, pues 2022, este va a ser mi año, eh, la produce River Z, uh -huh. y bueno, se va a los estudios de la joyería en Portu. Que aquí somos ahí? muy de Esquerraldea, no sé si lo sabes, Luzón y Sí, Kwan. saludos a los, las, les, de que han estado este fin de en el EZK Fest. <ríe> eh, vamos poco a poco invadiéndonos, dejando que Esquerraldea Power... Invada nuestro sistema linfático. Bueno, pues desde Portu y los estudios La Joyería nos han regalado estas dos maravillas de las que vamos a hablar. Es que ricas que que he dicho. Ecosónico. Escosónico. ¿ah, El primero, Euskalamiak. Cuéntanos. A ver. ¿qué bueno, ¿qué Euskalamiak... Detrás que la estamos escuchando un poco de fondo, es un single que canta con Irene de Chill Mafia, a la que nombra directamente como Mi Gemela. Ah, ahí sí y bueno pues eh, lo que hace es resignificar un poquito la figura de las lamias que habitan bueno para quien siga creyendo en todo esto eh, nuestros ríos también nuestros mares y demás y que la verdad pues hombre igual sigue eh, naengatusando y haciendo y cantando con la alboca y con el chisto pero hombre se me hace muy lógico que a día de hoy estén bailando dembow y reggaetón en nuestros ríos también ¿no? pues me encantaría escucharlas con esos nuevos ingredientes claro claro Y de hecho, bueno, la, la canción está muy bien porque habla de esto y hay una cosa que me gusta mucho que es le hacen un guiño a Sorotan Vele con su Mariñera rein rein rein rein Mariñelaren rein rein rein. Ahora suben es un poquito más anestónica. Quiero ir a ese río, por favor. Mariela Arenzain, Arenzain, <risa> las lámias. Bueno, y vamos con su EP, su primer EP. Mm, un conjunto de seis temas en los que evoluciona, canción a canción, de Sicuñaga, su barrio de Hernani, hasta el universo al que aspira a llegar. Que le lleva hasta Hollywood El EP se llama Hollywood Star System Odiosas Y es, pues es un poco como, bueno, es que aquí me A ver, arriba. venga Pero esto es como el mal querer de Rosalía ¿Qué me estás diciendo? Sí ¿La que... Dani de Hernani y la Rosalía de su cuñada? A ver, la gente saca, publica cosas y ponete pues 10 canciones Que bueno, pueden tener que ver o no, pero cada canción es un mundo, ¿no? y otras le dan una temática común y otras hacen una evolución como hizo Rosalía. Pues aquí, Esco Príncipe hace una evolución desde Si Cuñaga, el hecho el primer set de temas se llama Osiku, que es la intro y va poco a poco poco a poco hasta Hollywood, que es donde ella se proyecta y donde va a llegar este ritmo, a la estrella tal mm. universo. Pero atención porque quizá podríamos cogarla como querer llegar a Hollywood, renunciar a sus raíces y ella dice literalmente, lo leo ah. yo o lees tú? Eh Es sobre no olvidarnos de dónde venimos. Para mí el Hollywood de verdad es esa gente y ese amor con el que disfrutas en tu barrio de siempre. Osopolita. Osopolita. <risa> vale, a lo mejor fue por eso por lo que se metió en la discográfica. Pues qué maravilla, mira, escuchar a una persona de la comunidad hablando así de los barrios en los que ha pasado su infancia es una cosa, desgraciadamente, poco común. ¿Quieres contarnos algo, Pepe Sónico? Siempre cuento lo mismo, así que <risa> creo que ya se ha contado. Bueno, pues con esta presentación se ha recorrido unos cuantos escenarios que vamos a nombrar por poner algunos ejemplos. El Vime, que en breve viene. Oh, yes. Irían. Atlanticaldia. La sala daba daba El Teatro Slava. O oh, la inauguración de Sinegoac. Sí, ahí, ahí la pude conocer yo. Oh, mamá ahí la vimos <ríe> y bueno pues sigue ahora creemos que bueno no sabemos muy bien por qué porque antes estaba con River Z y sin embargo la le vemos en Oso Polita que está plagado siga sí, porque Oso Polita lleva Z lleva al columpio asesino ¿no? qué barbaridad Escob Princess pues lo más de lo más el oligopolio de la calidad <ríe> ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? <ríe> Bueno, pues eso, que que bueno pues que siga sacando algún disc single nuevo, aunque parezca mentira, ha he hecho una versión, me pongo colorada. Ah, pensaba que parecía sí. mentira que sacara todavía más singles, no, no, que se llama así. Y bueno, cositas que os recomendamos, porque si no os alargamos, Arca, que tanto la nombramos, tiene un vídeo con Arca grabado, que se llama, creo que es Kickbox, que lo podéis ver también por ahí. Bueno, pues cositas así varias para quien quiera discusear. Yo, yo la conocí básicamente cuando vino la madeja de Bjork y me lo imaginaba como alguien mal, como inalcanzable. Como alguien dentro de un universo tan sumamente propio que... ¡Buf! ¡Qué difícil abrir! Eh, ¡Que te abra la puerta! Y fíjate. Uh -huh. Ay, con ves. nuestra compañera Arca Esco Princes bueno, sabéis que en Tutti Frutti además de la música nos gustaba ver un poquito en la comunidad tal que cosas mueven y has destacado de ella dos cosas dos cosas, a ver haznos el resumen de que nos quedamos venga Primera, ella dice que sus conciertos son muy variados. No son normalmente una un público así puramente LGTB. Y cuando hablamos de una artista trans, pues esto muchas veces pasa, ¿no? Que quienes van a verle, pues eh, la gente un poco... Y no, ella dice que en su público, pues que como ella dice, hay gente eh, LGTBQ+. Y dice, y hay mucho jurro que viene a verme también, ¿eh? Que... Yo no sé qué es esto. <ríe> pues ella les llama jurro, yo creo que le llama a la gente a ver chale, ¿no? Como más estética... Así, ¿eh? Sí, sí más es Gudari y bueno y esto ella dice que se la critica un poco porque tiene mucho esto que se llama el cis ¿no? pues uh -huh. el, el passing este de porque es muy femenina ¿no? y la ves por la calle y quizá no piensas es trans ¿no? por eso de ahora passing. ya me quedo luego que se le critique por eso ya es bueno criticar ya sabes que Ay, es gratis sí Pero ella también dice que ya cree que es porque expresa todo con mucho desparpajo y humor, que ella dice que lo hemos apuntado ahí en el guión, que para ella ser trans no hacia algo dramático ni traumático, que claro que ha recibido comentarios hirientes y claro que recibe comentarios babosos por la calle a veces, pero que ella se vive así como con mucho humor y con mucho y desde ahí, ¿no? Hace los conciertos. Entonces, cree que también todo eso influye. Pues de nuevo también qué maravilla que dentro de las posibles vivencias que tenga en este caso pues una persona trans sea nombrar su proceso de esta manera, ¿no? Uh -huh. Desde un barrio en donde creció y que sigue siendo un barrio querido y, y al que vuelve uh -huh. y que es su Hollywood total y que hable de una transición sin perderse. Períodos especialmente dramáticos. Total. Y esto habla también de que, bueno, pues hay un poquito de esperanza, ¿no? Que yo creo que viene una parte de las generaciones jóvenes como con una naturalidad que, bueno, nosotros que tenemos ya quizá otra edad, la hemos vivido distinto, ¿no? Esto. Sí. Que tenemos otra edad, dice. Sí. ¿Sí? <ríe> bueno, segunda cosa que hemos destacado, Pepe sónico te voy a dejar a ti que hables sobre las... ¡Turf! ¡Uh! ¡Oh, mamá! Yo pensaba que ya las habíamos echado de las 97. ¡Turf! En la larguita más aspi y ratia... ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a nombrarlas. Pero ya sabéis para qué. Bueno, Eusco Princess... Que tenemos experiencia en la radio sobre este tema sí ¿Qué nos dice nuestra artista Tutti Frutti sobre ellas? Bueno, las acusa de machistas Dice que toda su queja sobre la ley trans es sobre las mujeres trans Que nada les sirría nada más que que haya mujeres trans Que ya están reproduciendo lo que otros hacen y que se lo hagan un poquito mirar No se lo van a mirar, pero bueno, tendremos todavía la, la esperanza Les anima a opinar sobre lo que les incumbe Ella dice que, que de la ley trans hablen las personas trans. Total. Y habla sobre manis también no mixtas en las que no la han dejado ir con mujeres cis y directamente dice que eso para ella convierte a las TERF en TER, sin F, que no son feministas. Qué barbaridad vivir ese momento, ¿no? Sí, pero vamos a decir también que todo esto, crecimos así con una un resumen así serio, un poco escuchando cosas que ha dicho, pues ella la verdad es que nos expresa así, y esto también es importante que lo transmitamos, no tenemos su voz, ¿no? No la hemos puesto, que a veces lo hacemos, entonces vamos a leer un Twitter que es un poco como ella expresa esto. Dale, eso. Luisónico, porque yo como ya soy de otra edad bueno, no, pues... no me sale con tu naturalidad ellas expresas así como que larga este gato, espera que ahora nosotras no sufrimos acoso sexual y machacarnos constantemente con la disforia, no es ser víctima de la socialización patriarcal de género Literalmente os basáis en que un útero es lo que te hace mujer, qué tupada Apaín Pues eso, pues así es princes y para quien pensase también que detrás de su reggaetón, de su Dembow y de su Euskotrap, que menor escena vasca que hay con el trap, ¿no?, ahora mismo. Yo eso estoy flipando, yo no sé si es porque lo tenemos cerca, pero yo no sé si hay una escena trap tan viva como la calla aquí en otros territorios. Pues sí, os, va, os vamos a recomendar que he hay un programa un, que podéis ver los podcasts que se llaman Crack, que nos no lo recomiendan es Sonico, ah, ¿eh? Crack con muchas R y ahí sale Usco Princes, eh, sale Cris Lizarra, de Velaco, sale Hofe, sale eh, Mona Arora, sale... ¿Quién más? ¿Quién más? que más? sincética Bueno, están entrevistando un montón de gente que está como súper así en ebullición ¿no? en la escena y ahí podéis como explorar un montón toda esa escena que bueno, pues ya iremos poniendo poco a poco en madeja sónico también. Ojalá. Y decíamos que eso, que a veces tenemos como el prejuicio del reggaetón. Habla de ciertos temas. Vamos a echar un poquito de Bertolari sónicoas, que sabéis que nos gustan. Media vida he estado infraganti. Sin saber que yo era tan fancy. Camino a ser la nueva lenda Kari. Ya ha llegado la princesa Duskadi. Es Princesa, Lendakari. Ya nos vamos al club Si te sube para casa que un blon Que yo tengo el pusibo, bien lo sabes tú uh, Un nuevo carne y de nombre mine Para ti la nena que roto el internet eh, eh, ah, Prendida como gelbo Y una beba de portada y sin salir en playboy Siempre dándole bien duro qué están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Acaso estarán tejiendo nuevas madejas? Las extrañamos. ¿Con todas ustedes? Novedades, artistas zónicoas. ¡Y tú te frutes! Eh, para saber en qué están nuestras artistas estambres, ¿no? Y cómo no, hoy lideraban Pamplonicas, eh, la madeja de hoy Pues tendremos que hablar de Melenas, que acaban de sacar nuevo álbum <risa> <risa> Si recordáis, noviembre de 2020, segunda madeja La guiaban las maravillosas, las muy madejas sónica sounds, Melenas En pleno confinamiento sacaron su segundo álbum, no sé si os acordáis? Esa maravilla que era Días Raros y lo hicieron con toda la intención porque quería que fuera querían que fuera un disco que se escuchara con atención, con tiempo. En esos Días Raros de la primaria de 2020. Y ahora Tenemos la oportunidad de comprobar si a esas artistas a las que les ponemos las medallas de artistas Sónico As se merecen que les mantengamos esa medalla. Sacan su tercer disco, el que se llama El Disco de Confirmación. <risa> ahora, ahora, ahora. Bueno, aquí ya hemos empezado a escucharlas bastante en bucle. Y también de decir que me parece un discazo para escuchar también con su tiempo. Abre el álbum la canción que estamos escuchando de fondo. Ahora, que es un tema muy hipnótico, muy mantra, como estáis escuchando, y cierran con bien de sintes y un teclado ahí bien a tope con canciones en transición como 1986 y Flor de la Frontera. Como veis, ya estamos escuchando bastante el disco y os, os anunciamos A ah, bueno, sí, sí. sí fechas fechas van a tocar en el Antoki Diosas que Noviembre. no pase como con el columpio no Save the date <ríe> Y qué canción vamos a poner a la audiencia que le dan en Sonicoa Bang bang bang